Nacionales, ante el nuevo reglamento para la policía que promulgó Patricia Burrich, la llamada por los movimientos sociales como el reglamento para el gatillo fácil, conversamos con María del Carmen Verdú, referente de Correpi, para que nos diera su opinión al respecto. La norma que publicó en el boletín oficial antes de ayer el Ministerio de Seguridad habilita el uso legal del arma de fuego en una serie de situaciones que son un resumen de las principales excusas que usan los miembros de las Fuerzas de Seguridad en su defensa cuando logramos que sean juzgados por fusilamientos de gatillo fácil. Lo que nos dicen... Tanto la resolución como los policías, gendarmes y prefectos en los juicios como argumento de por qué dispararon contra una persona desarmada, son cosas como creí que estaba armado, tenía obligación de evitar la fuga, hizo un movimiento sospechoso, pensé que iba a cometer un ilícito, vi un arma, no sabía que era de juguete, me pareció que tenía un arma en la mano y resultó un celular, etcétera. Todos esos intentos de justificar el tiro por la espalda o por la nuca contra una persona desarmada, que muchas veces conmueven a los jueces y fiscales y por eso hay escandalosas absoluciones como la de la policía de la Ciudad Carla a céspedes, hoy gracias a Cambiemos, son ley en Argentina. Por eso desde Correpi, desde el conjunto de organizaciones del Encuentro Memoria, Verdad, Justicia, decimos que para enfrentar esta nueva iniciativa represiva del gobierno que multiplicará al infinito los ya muy frecuentes fusilamientos de gatillo fácil con total impunidad es necesario hacer lo mismo que hicimos para derrotar el intento del 2 por 1 a los genocidas para frenar el protocolo antipiquete es salir a la calle a fuerza de movilización de organización y de protagonismo popular, por eso estamos convocando a generar una gran campaña, utilizando todos los recursos a nuestra disposición centrados en la movilización popular sin despreciar por supuesto otro tipo de herramientas como las legales, que ya nos han dado un primer resultado en la ciudad de Buenos Aires donde un juez a la madrugada decretó la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la resolución por violentar tanto la Constitución como leyes nacionales y tratados internacionales.